Vamos a conversar unos minutos, como te adelantaba, con Milton Fernández, Secretario General del Sindicato de Prensa Zona Sur. Han mantenido una reunión esta mañana con el Secretario de Trabajo, Marcelo Pedionta, a propósito del conflicto por la precarización laboral de los y las trabajadoras de Radio Municipal. ¿Cómo andas, Milton? Hola, Cintia. Buen día. ¿Todo bien? Bueno, Andá. contanos un poco qué es lo que sucedió. Bueno, la reunión estuvo buena, estuvo convocada por Marcelo Pedionta porque era su necesidad de expresar la precarización laboral y la violencia laboral que, que él detectó en Radio Municipal por todo lo que nosotros denunciamos, por lo que él ha averiguado y y bueno y nos manifestó que la semana que viene él va a convocar a una mesa uh -huh. a, a quien esté a cargo de Radio Municipal, la cual él todavía no sabe quién se va a presentar, pero bueno va a estar dirigida al, al coordinador de la radio, al intendente y a quien esté... Este, manejando la situación de radio municipal, que por ahora nosotros tampoco sabemos quién se va a hacer cargo porque hay un silencio total, nosotros pedimos una reunión con el municipio, la cual no se dio, el SOEM que, que está un poco también tratando de, de trabajar en esto tampoco es recibido, así que, que bueno, nos, nos pidieron un listado de los cinco este, compañeros compañeras que están en, en esta situación para darle un poco de protección, darle protección desde la Secretaría de Trabajo. Uh -huh. O sea, es el funcionario provincial quien convoca al sindicato y a los trabajadores que están haciendo el reclamo. Sí, así es. Este, de todas maneras, nosotros al inicio de este conflicto hace 15 días eh, pedimos esta reunión también y, y, y, y manifestamos la denuncia de sobre la situación de, de los trabajadores. Así uh -huh. que, si, si se quiere, es un poco en conjunto, ¿no? Uh -huh. ¿A qué se refiere el sindicato, Milton, cuando eh, sostiene situaciones de violencia? ¿Qué es lo que, qué situaciones, conductas han ocurrido? Mira, la, la, la situación de, de, de violencia se da por una cuestión de, por varias, ¿no? Pero una es la desprotección absoluta de cualquier cosa que pueda llegar a pasar, Eh, dentro de la radio y fuera de la radio, la desprotección absoluta del trabajador y la trabajadora es total porque no hay ningún vínculo, no hay nada que los vincule, solamente una orden de pago mensual por un servicio X que ellos este eh, eh, presentan con un sí. con un, un monotributo, ¿no? O sea, no hay ninguna relación de dependencia Este, hay una relación de dependencia, pero está encubierta, si se quiere, por esa presentación del monotributo. Eso es violencia laboral, y después también este, nosotros manifestamos, porque eh, después de que sucedió la denuncia, los chicos van a... Es un ámbito hostil, es un ámbito donde han sido tratados de traidores, han sido tratados de que, eh, bueno, ya han armado una coraza en el sentido de que empezaron a hacer un trabajo de hablar mal de los compañeros y compañeras, donde se bueno, se dice que uno trabajó en, trabaja en en Canal 3 Guinea no, cosa que no es cierto, otro que habría votado a otro otro político, cosa que tampoco es cierto, hay un chico que es chileno no vota, los otros cuatro adhieren al proyecto popular este incluso de Luciano de Nápoli, o sea, este y manifiesta por ello, o sea, métese eh o sea, están ensuciando la cancha, cosa que nosotros no no no Eh, todo eso es violencia todas sí, esas es violencia sí, claro. y, y bueno y la verdad que esto no no el silencio no también es violencia porque estas cosas quedan en el aire y que a vos te digan traidor y que a vos te digan este un montón de cosas cuánto puede durar hasta pasar a, a, a, a mayores no uh -huh. eh, eh, por eso también el secretario de trabajo detectó esto no a ver este, esto no no no es más que eso o sea Eh, violencia también es, es cobrar 35.000 pesos por mes, eh, cosa que nosotros desde, desde un principio dijimos, esto se tiene que solucionar muy fácilmente, porque desde el sindicato de prensa nosotros sostenemos que vos tampoco puedes tener una radio y tener un, un panorama de distintos programas y a cada persona pasar a planta, ¿no? Hoy sí estamos en condiciones de decir, bueno, a ver, hay una persona que hace tres años y medio que está así, no cabe esa persona decir, si hace tres años y medio que lo tuviste, no cabe luchar y ver porque esa persona de alguna manera puede pasar en planta todo lo que todo esto se puede solucionar en un hábito de una reunión simplemente con, como eso no, no podemos hacer un contrato para estas otras personas este con posibilidad de renovación este después de un año hoy todo lo no todo lo que nosotros pedimos y todo lo que nosotros exigimos en realidad eh, está de nuestro lado porque del otro lado lo único que encontramos es negativa silencio y encima no silencio uh -huh peor, porque si ya están hablando mal de los compañeros, y bueno, ahí ya es otra cosa. En esto, viste, una no puede ser objetiva, sobre todo cuando hay un felpudeo eh, del oficio eh, por parte de, de, de un municipio viste que, que se supone no debiera tener esa actitud con los trabajadores, con ningún trabajador de ninguna área, pero cuando estamos hablando de, de trabajadores de prensa uno entiende que, que justamente están ahí siempre, estamos ahí siempre para para cubrir absolutamente todo lo que pasa, lo que sucede en la vida comunitaria. Eh, Milton, entonces ahora estamos esperando que eh, que el secretario eh, fije finalmente una fecha para esta reunión con los responsables de la radio. Exacto, que va a ser la semana que viene, invitó, invitó a esa reunión a los este, trabajadores eh, si querían participar, uh -huh. eh, al sindicato también. Eh, la verdad que lo noté muy como muy caliente, ¿viste? Uh -huh. Y la verdad que no no no no no queremos que esto se extienda mucho más, porque ya te digo, todas esas calenturas lo único que hacen es ensuciar la cancha y, y los más perjudicados van a ser los compañeros y no está, ya están siendo perjudicados uh -huh. ya están siendo un ámbito de laburo que no está bueno y bueno, lo que vos dijiste, ellos tienen voz eh si esto está pasando aparentemente también en otros ámbitos no no no no está bueno porque eso uh -huh. también normal lo, lo manifestó el secretario este de trabajo no claro, claro. Eh, y sobre todo que la verdad esto hay que decirlo viste nosotros este muchos lo que dije recién también apostaron a A esta cuestión a, a este tipo de gobierno ¿no? a, este, a este tipo de acciones donde uno pretende decir bueno este los camporistas fueron maltratados este, usados como trofeos de guerra cuando los echaron a todos el lado este bueno no, nosotros no, no, misma salimos nosotros mismos salimos a, a hacer aguante. sí seguro pero porque tiene que ser no por una afinidad política uh -huh. ni nada nosotros siempre sabemos este, siempre nos ponemos del lado del trabajador y de ese lado siempre encontramos detectamos estas cosas Y otra cosa, Cintia, esta este tipo de actitudes, yo siempre lo digo, no lo he visto en 22 años en en en los diarios este vos acá tendrás el problema que tengas con con San Esteban, Matilla o una mecia, pero vos golpeás una puerta y te atienden del otro lado uh -huh. y te la van a pelear, por supuesto que te la van a pelear, pero siempre hay un diálogo, siempre, siempre existió un diálogo de ida y vuelta y qué es lo que nosotros creemos que es la forma, ¿no? Si ellos tienen sus cuestiones políticas, bueno, ya es una rosca que, que, que el sindicato no tiene nada que ver ahí. pusiera Otra cosa que está pasando también, ellos se quieren desprender de, de Javier Urban. ¿Qué, qué, ¿Qué figura es Javier Urban para nosotros? Para nosotros es un, un, un funcionario municipal, que lo, lo negás, que, que, ¿qué vas a hacer con esa persona? ¿Metiste la pata poniendo un funcionario que no era el correcto? Bueno, pero hacete cargo. ¿Qué? eso uh -huh. todo todo todo muy muy fejo te agradecemos estos minutos Milton y vamos a seguir con este tema este cuando, bueno, cuando se ha convocada la, la reunión ¿Eh? abrazo, ah, grande. abrazo grande gracias ahí pasaba Milton Fernández secretario general del cipren zonaú